Opa, muy buenas, otro miércoles más aquí en Sin desde el kiosco de Pelucas y bueno, hoy sí que no hay mucha cosa que contar tenemos muy, muy poquita cosa ya que el protagonista principal de la semana ha sido la lluvia o sea que creo que lo demás puede ser un poco secundario pero bueno, eh, para contaros algo esta semana eh, deciros que Con el tema de Nalaberga ha habido eh, otro intento de robo, pero esta vez el, el propietario o la propietaria de la vivienda pues tenía el pestillo echado y no pudo entrar y, y se dio se dio a la fuga. no Entonces, bueno, no ha habido cosas así más, más, más temas que, que reseñar en cuanto a, a incidencias de este tipo. Eh, lo que sí... Ahora en estos momentos eh, se está celebrando eh, una villera en la Casa Sempelar sobre el tema de Lecuona. Eh, eh, representantes de Luda Leche eh, han hicieron han hecho un llamamiento para el día de hoy para todos los agentes sociales que estén en el tema cultural que se acercasen a Sempelar para explicarles de primera mano cuál iba a ser el proyecto en su totalidad. Eh, como bien se avanzó, eh, iba a ser el proyecto Artelecus iba a trasladar o parte se iba a trasladar a Lecuona, pero eh, se entendía que, que también había posibilidad de que los diferentes agentes culturales o bien ciudadanos en, en particular pudiesen aportar ideas de para utilizar este recinto ¿no? eh, siendo el eje principal la, la dancha pero que también podía tener cabida eh, otro, otros aspectos culturales entonces pues bueno era las siete y media y, y en la Casa el, el alguno igual eh, puede llegar si, si está interesado y nada y para terminar que ya os he dicho que esto es cortito Eh, en cuanto al deporte, eh, el, en el, dentro del Turing Kirol-Cartea, eh, no sé si se lo he comentado en otros programas, creo que sí, se ha, se ha formado una peña que se llama Cantina Taldea, eh, que se ubica en el fondo, o sea, detrás de la portería, hacia las pistas de tenis. Eh, todos, los, todos los sábados se juntan entre 20 y 25 personas, y bueno, eh, no es una peña oficial al uso con estatutos y etcétera, pero bueno, sí se ha formado un poco un grupo de gente que, que todos los domingos está ahí al pie del cañón animando y al, al Turing, ¿no? Eh, y con motivo del 9 de febrero, que es carnavales, y aprovechando la visita de los Yarchun, eh, o sea que hay derby vecinal pues se han sacado unas bufandas eh, de la peña de cantina taldea eh, que se iban a que se han puesto a la venta o se van a poner mediante reserva en la cantina del, del bar de ...de fandería del, del campo del Turín... ...o bien en el kiosco de pelucas a 5 euros... ...y después del partido del día 9 de febrero... ...pues ya serán a ocho euros... ...entonces pues bueno, pues nada... hacen un llamamiento a la gente que le apetezca animar al equipo... ...que, que se pase por, por el fondo que está al lado de la cantina... ...entre la cantina y la portería... ...y que está abierto a todo el mundo... Y que aprovechando también que el 9 de febrero son carnavales, pues nada, se ha hecho un llamamiento a la gente que, que quiera que acuda disfrazado al partido también. Y bueno, y a ver la semana que viene si tenemos algo más y el programa es un poquito más amplio. Venga, es que es ricasco, Gerarte.